Vamos a estar impune la muerte de mi soy. No como otras muchas causas, viste, que, que, que quizá porque la gente es pobre, viste, y un montón de cosas, y, y lo guardan y cierran en un cajón, y queda ahí, listo. No se habla más. Todo impune. Pero no vamos a permitir que esto, no vamos a dejar que esto pase. No vamos a dejar, no vamos a dejar la muerte de mi sobrino impune. Se tiene que hacer justicia. Vamos a hacer justicia y, y vamos a. Vamos a hacer justicia, loco, no sé, ¿qué te puedo decir? Sí. Para sí. que no haya ningún otro mauricio, porque estamos cansados que nos maten nuestros pibes. Yo tengo hijos, seguramente tenés hijos, si no los tenés, tenés hermanos, hermanas, ¿me entendés? Sobrinos, y no queremos no no queremos que a nuestros niños del futuro nos les siga pasando esto, loco.